Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la venta 4523-9498. Tedesco Propiedades, Barni Propiedades. Avenida Mosconi 3370, Villa Poirredón 4574-1444. Farmacia La Elena. En Avenida Mosconi, esquina Campana. Villa Pueyrredón Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena. Atendida por gente académica. Ahora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital.com Gran Pizzería José, Navidad San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 451-3887.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 Vi har en film, vi har en vi La transmisión de Racing Sport 1 a 1 del partido La gente a pronto se va a romper enormes homicidios 10 y 25 noche en todo el país Estamos a Racing Sport Nos quedamos un rato más para comentar este Empate 1 a 1 de Racing New En el aire de Ray Cantare de Pilar Martín, lo saludo, usted sin que ir La figura hasta noche para usted, para usted hasta Racing 1, New 1. y New de, de 1 no, no, la campañas de Racing vieron por los laterales, como Acuña, y también los delanteros, que en este caso fueron Auche y Bougue, de buen partido, sí, me parece que igual la figura fue de Ricardo Centurión, fue realmente bueno. intratable para el presidente le falta mejorar lo que es esa puntada final, tal vez por momentos no, no pasarse a revoluciones, poder ir cartón se puede ganar una expulsión o alguna jugada que no interprete bien, pero parece que el partido de Centurión fue realmente extraordinario. bien sí, y ha consentido finalmente Martín de Centurión. ¿Está en trabajo, Juan? Igualmente, fue de Arrasio grande para todos, y una lástima que Racing no ganó, porque realmente lo hicimos, pero este es parte tiene otro sabor realmente, no es lo mismo matar jugando mal que matar de esta manera, la gente se rasilla un un poco la mirada y algunas alguna voz se van a casa. Partido. Cerro. Cerro, me parece que es un escándalo total por el Roger que va del banco. Me parece que que bueno, me parece que un poco está demostrando poco que algo sabe, pude ponerse el delirio no Está en trabajo, Martín. Ahora solamente. ¿Qué pasa a Martín? Javier, es una vida Martín? los juega está dentro del estadio, no rato a toca, sinceramente. Sí, pero una palabra de disculpa, que va un rato, un poco más salido seguramente y Esperemos que es más tranquilo la semana de Racing, ¿no? A pesar de que no se ganó, se jugó muy bien. La, la próxima partida de Racing, el jueves con Boca y el domingo perdón. Y si fue con Boca dos no, tiempos 17 minutos, si no me equivoco, de minutos y medio más o menos. poquito tiempo para dar la vuelta, vamos a ver qué pasa. La diferencia es el partido con Boca y el jueves de con el domingo perdón con Miguel Roca. Hasta la próxima, Claudio. Se compraba la torta también. Dale, un abrazo, gracias por Vamos a Claudio Simonetti, si tienes en favorista esta, esta eh, tarde noche acá en la cena, ¿sí? la figura está para el país o no, eh de la figura que tuvo un momento va a ser tu idea, espero que me dan buen día que se viene a campo bárbaro, lo convergamos con Matero, y que porque se le ve su gran trabajo y también se el seguro de partido, sí, bueno, ah, sí, ¿sí? Entonces, vamos a bajar, vamos a Claudio Simonetti, mira por finca, vamos a pasar acá con Pablo Barolis, que está con, está con, un amigo de la capa, ¿no? Uno, uno más de Racing Sport, ¿no? sí señor, es Ross y Sport, no, es Racing Sport, con este Acá estamos con David Andrade. ¿Cómo le va, David? Hola, buenas tardes. Buenas noches. ¿qué va? Yo, buenas tardes, me he acostumbrado a, a venir a la tarde. Y estoy ahí. La verdad que el equipo no jugó mejor. Eh, acomodó un poco a buenos jugadores. Eh, hubo altos rendimientos. Pero siempre nos falta ese punto final. Para, para ganar y para salir de esta mala racha y para volver a, a tener confianza, ¿no? Y que los jugadores eh, que tengan confianza, que haya tranquilidad en el plantel, que el técnico pueda trabajar tranquilo en la semana. Lamentablemente se vuelve a la escena de Estamos en el plantero, ahora hay que ver el jugo de Diego Milito, pero... Yo lo vi, un equipo en el segundo tiempo ya lo vi un equipo cansado, un equipo como que le falta confianza, un equipo que que, que le falta esa gana de de, de decir acá estoy, soy rosco, juego en mi cancha y realmente lo quiero ganar el partido. Sí. igualmente lo que resaltamos es que hay varios partidos y por todos lados muchos palos, ¿no? Por todos lados hubo muchos palos a el equipo de Iba a tener el último partido de, de coca Jugadores que no servían Creo que se demostraba ellos mismos que, que sirven Muchos de ellos me han hablar Y, y, y el arrancar perdiendo el partido Que en otro momento te liquidan de contragolpe, Pero si lo empaté lo mereció ganar Más o sea, allá de alguna cosa, como vos decís Te pinchó un poquito en el segundo tiempo Para mí sí, si, hubo, si tuvo que haber un ganador Sin duda que, que, que ese que ese tendría que haber borrado Que veo más situaciones, situaciones claras situaciones abajo arco, que lamentablemente, bueno, no, no entraron, pero no, eh, en el primer tipo mostró carácter, mostró carácter, se reveló, tuvo actitud, que eso es lo que se le estaba reclamando, y no lo decíamos Mostaza, cuando había actitud, ¿no?, cuando estaba Mostaza y decía esa palabra era porque lo veía, sí. ¿Eh? no siempre hay actitud, eso es lo, lo que más duele, ¿no?, no siempre hay actitud, hay algunos jugadores que, yo digo siempre que no es porque no quiere estar, es que a veces estás bloqueado, eh, pasa por ahí, cuando no te sale la primera, la segunda, cuando ya empiezas a escuchar algunos murmullos, hay distintas personalidades, hay distintos caracteres, ese jugadores que pueden jugar en las elecciones, jugadores que pueden jugar en Europa y otros no, pero no no es porque nosotros otros son muchos mejor, eh, ni, ni ni ni técnica ni tácticamente, es la personalidad de cada uno y hay personalidades diferentes Y bueno, cuando nos decís, no hay actitud, es porque a lo mejor no sientes como sienten de al lado. Y por eso hizo falta actitud. Pero bueno. O le eh, cuesta, madre, la cuento, eh, muchas, muchas eh, anécdotas que nos has contado de que, eh, que había jugadores que literalmente se hacían encima, por decir algo, ¿no? Y sí. Eh, había jugadores de práctica Eh, ...entrenamiento, jugadores que la rompían en la tercera... ...y cuando le tocaba jugar en primera... ...casi no podían salir adelante... ...bueno Gaby, el gusto de siempre... ...ahí vimos algunas fotos en Facebook... ...de, de aquella época de la Proyección 86... Así que, ...el gusto de estar de siempre... ...sabes que sos parte de Racing Sport... ...actual director técnico... ...esperemos pronto que, que tengas el gusto... ...dirigiendo a los chicos... más grandes, no importa... ...dirigiendo que es lo que te gusta... ...el fútbol de lo que te gusta... Bueno ya sabés que hay un ayudante de campo disponible acá. <risa> eh, eh, eh, yo no me voy a olvidar nunca. Eh, bueno, gracias a ustedes. Qué luzpla eh, que va a ser ella, ¿eh? de acá un, un tiempito. No sé si van a jugar bien hospides, pero que nos vamos a caer de risa de día. <risa> <risa> y, bueno, será hasta hasta así, por lo menos lo vamos a hacer con alegría, que eso es lo que falta. Así es, bueno, gusto eh, de siempre, Gaby. Gracias David. a ustedes y nos vemos y los felicito. ¿Eh? A la fin. Bueno, chao, nos vemos. Era el amigo Gaby Andrade, aquí en el postpartido, comentando un poquito lo que fue este empate, que puede haber sido triunfo. Nos vemos. Puede haber sido un triunfo, ¿no? Nos vamos hoy tristes por eso, pero teníamos siendo tristes por derrotas y derrotas. Nada, por ahí la bronca de no haber ganado cuando se podía, pero todos somos un gran equipo mío también. Pero tenemos con una esperanza, ¿no? Raciel no dejó una imagen que... Da que pensar que se puede recuperar Por eso, un poco lo, lo que decíamos recién con Gaby no, Recuperar la confianza en ellos mismo y, y eso vamos a ver no se estaba haciendo tan mal o sea, Como desde algunos lugares se lo pintaba Tampoco es el Barcelona o, Pero un equipo que consiguió resultados de entrada Que le sacan dos partidos del metiendo la mano al bolsillo Que después sí Hoy también hubo alguna jugadita extraña Que vamos a verla nuevamente Pero para Argentina, tal vez fue otra noche como aquella de Tigre, más allá que el tercer tiempo, Racing mereció mucho más. Después, a partir del gol lote, pinchó totalmente. Y hubo jugadores que no estuvieron ni concentrados, que por algo coca notó algunas cosas, me imagino. Hoy se pareció igualmente, me parece. ¿no? Eh, al partido en Argentina, se le pegó en tiempo, donde Racing recuperaba la pelota bien alto, con una presión con muchísimo desastre parte de los delanteros, pero con una diferencia. Auche es mucho más, me parece claro, y lo que es Castillón, un jugador que prácticamente corre como un caballo, ¿no? Con los camiones en los costados sin saber a dónde va, me parece que Auche levantó de la cabeza hoy, puso habilitó muy bien a Hugo en Barcos, con varias oportunidades, más allá de que el gol no viene de una habilitación de Auche, Racing en general, y en el de tiempo, fue un equipo en que, en líneas, eh, en las líneas de las ofensivas muy compacto, se encontró, tuvo mucho toque, y fue vertical y pateó al arco, algo que si no pateas al arco no hay gol. sin embargo vieron esos huecos en defensa ah, por lo ...que parece que era y a Will se llevaban iban a buscar muy adelante a los mediocampistas sobre todo a Mateo lo trataban de apuntar... porque eso es un jugador lento entonces lo trataban de apuntar a Mateo y sacarle la pelota a hacer que él tenga que hacer el pase, el primer pase que lo haga siempre más, ...el Racing en eso ganó, ganó toda la noche el problema es que cuando perdió los puesto al contraataque de Mels que las terminó mal en la última parte del segundo tiempo, donde Racing me parece que sufrió más el partido, el ingreso de Jarro fue pésimo. Bueno, no sacarnos a todos, pero así, a modo así, por arriba. que noto? ¿Le gustó el equipo? ¿Mejoró? ¿Mereció más? Sí, siempre mereció más. En todos los, todos los partidos, salvo con Tigre, creo que Racing mereció siempre más. Hoy, mucho. Hoy, mucho más. Así... Se vio algo parecido a lo que fue River ayer con Independiente, presionaba muy arriba. eso lo dije durante la transmisión, ¿eh? algo que venía haciendo en los primeros partidos Coca, que después no lo hizo tanto, lo hice bien Sí, no, en, en, fue muy claro el, el concepto de lo que lo que transmitió Coca, por lo menos, eso es lo que creo, no sé lo que habrá dicho en el lado, en el escenario, eh, se vio un Racing muy ofensivo, con mucha presión arriba, y como dice Santi, que cuando iban demasiado arriba quedaban muy esfuerzo atrás y eso le complicaba. No vi que haya mucha preocupación en el segundo tiempo de parte de Newell. Sí hubo, eh, sí hubo eh Yo vi mucho más. tampoco que en, el, en la euforia no no llegué a apreciarlo, pero sí yo, yo creo que ahora fue muy superior en el aunque sea un punto más, aunque era imposible. Fueron muchos malos de racing, ah, para mí que fueron desde los 30 hasta los 40. En la Racing estuvo muy desacomodada porque el ingreso del cerro realmente de administración fue malo. Eh, no lograba cortar, no se paró bien. Eh, a Guedon, aunque sea, le daba cierta posición en el, en, el, en, el, en el medio campo, pero el cerro no fue a posición. Y era tuvo que correr por los dos. Eso. Y ese desgaste, ese orden, hizo que tengan un poquito... No fue tampoco ni los pero tío, llegó dos veces con y Zaza respondió sí, sí. con seguridad, sin dar rebote, y eran tiros tampoco muy complicados, pero sin embargo no dar rebote para Zaza ya creo que es un paso adelante. Bueno, y hubo puntos altos, ¿eh? de Zaza que no falló, por, pasando por Lolo, pasando por Cabral que fue el mejor partido de él, no tengo ningún duda, tal vez no estuvo tan bien grimi gastó regular, pero en el medio... Tuvo Videla que era el pulpo, ¿no? Estuvo en todos lados. Aguez tuvo un buen partido hasta cuando lo sacaron. Después Acuña estuvieron inquietando más que Acuña, me parece. Aunque no hizo un tan mal partido Acuña. Y arriba, bueno, tanto Aouche como Bow. Aouche preocupando siempre al rival, Bow con algunas situaciones. ¿Qué sé yo? Tuvo, tuvo, tuvo mucho Racing No brilló por ahí, pero mereció ganar. Sí, yo creo que Racing mereció ganar. El 3-1 era más, más claro, no vi tantas fallas de cerro como dice Santini, pero eh, en el lugar donde estaba es más complicado, en un costado se ve mucho más claro el medio-taje, y eh, me gustó mucho lo de tanto a tanto Gil. Lo dijo Hernán Sartorio, lo dijimos también, ¿no? eh, es un jugador que no fue tan malo como para que lo maten tanto, y... Tuvo algunas situaciones en otro partido, hoy aprovechó la que tuvo, tuvo alguna más. Si se a hacer un segundo gol creo que ya no van a hablar más, pero... pero bueno, es bueno que, que ganen confianza también, el meter un gol con esta camiseta y con tantos palos encima, me parece que le sirve a él y todo esto, la actuación de él, le sirvió al equipo para salir de perdedor, esa frase famosa que hoy la ley por todos lados, que el equipo se acostumbra a perder y sigue perdiendo, bueno, salió de perdedor, se llevó los aplausos, mereció ganar. Un equipo como Newells, ni más ni menos. importante, ¿no? Un equipo Newells que venía de tres torsas consecutivas. Con Newells vienen cuatro contra equipos de dos, que viene de... ah. el torneo, para mí como, como estamos en su punto de partida para que evidentemente lo, lo que venga será a la con Boca en la moneda y después con verano, en Córdoba estamos haciendo ya Santi eh, gran trabajo esta noche y tenemos pido figura para esta ración del gobierno no, creo que la figura no no tiene discusiones videla es un partidazo aún en el en el desorden de Piedra tiempo que por momentos quedaba alejado el puesto a Racing aún en este desorden videla se recuperaba y muchísimas veces llegó a la última línea del arco contrario videla es decir, atacó descendió me parece que fue completito lo del ex Colón exacto Te empujó a todo el equipo, se lo llevó al hombro Y merece la merece claramente para mí La figura de partida. Gran trabajo y no, que quedas muy buena Gran laburo el tuyo fue el de Pablito, el de Martín, el de Hernán Que cubrió la reserva muy bien Un abrazo para todos, para la audiencia, para Gustavo Para Javi, ya vamos a estar hablando con ellos Gracias, Rani, que pasaba el Rostroñador como siempre Gran trabajo Hernán, tu figura esta noche, aunque fue ya Medio por descantación, que es la figura, ¿no? Sí, claramente fue Videla Fue el alma del equipo Y agrego algo, no merece solo ser la figura sino ser el capitán de raza bueno eh trabajo en eh bien ahorita ya nos estamos viendo en la conferencia nos estamos para dos partidos por zkab punto com f ciento que esta noche para este racio de cuando la gente se cayó y ya acaba de tapar la anuncia así que ir rápido la gente de Sí, quedó que hay una asamblea en la, en la popular, ¿no? En el, en el grueso. Pero bueno, eh, coincide, hoy vi la, la figura, pero si había le ponemos 10 o 9, eh, a Cabral le ponemos 9 u 8. Tuvo un gran partido Cabral, salvó varias saliendo a tiempo, eh, como era Gustavito Costa, uno recuerda que era un tiempista de lujo. Bueno, Cabral hoy se convirtió un poco en eso también. Dio seguridad a Lolo, como dijimos, Saja no falló a hue hizo un buen partido, lo que dijimos antes en el en esa especie de, de uno por uno me quedo con Vivela pero ahí cerca, muy cerquita y como premio le daría a Cabral también eh, parte de la figura ¿Qué trajo, igualmente sí Eso es poquito amargo el comentario, gracias por estamos haciendo un Chad nos estamos encontrando el todo de mañana, mañana martes 23 para el de Racing, el radio de Radio de y FM 100.9 en chatacadero.com. Gracias, empate, gracias por ver, algunos conigües, vos como siempre, gracias por ver, gracias la que te está, la conferencia que está en vivo, que va a escuchar, chatacadero.com radio, y por FM 100.9, como siempre, gracias por y gracias por ver, estamos yendo, que tenga una buena semana, gente de Chad Racing, un fuerte abrazo, y como siempre, decimos poquito aguanta, Racing, carajo, Muchas gracias. Thank <laughs> you. ya estamos en lo que es el post partido de lo que fue eh, Racing 1 ante News uno 1 donde Racing no pudo haber ganado eh, con un poco más de de definición o con definición porque en eso falló Racing eh, tuvo actitud hoy el equipo se lo vio bien sentí bien el arbitraje no siento que se lo haya cagado a Racing en ningún momento eh, recuerdo una jugada en el primer tiempo falta sobre Centurión no la marcó eh, pelota un cambio de juego hacia la otra banda falta sobre casco mucho menos falta y la cobró pero después de ahí yo creo que el arbitraje fue bien no se lo cargó a Racing y de ahí que Racing no pierde entonces las cosas cambian ¿m? ahora el tema de la definición no, no puede pasar lo que pasó eh, una jugada donde Cabral se va en ataque, tuvo para definir, prefirió darle atrás, hizo cualquiera. No importa que sea un defensa, no importa lo que sea. Son jugadores profesionales, tienen que aprender a patear el arco. Eh, luego desde del borde por ojo, estoy hablando de los últimos minutos, nada más, eh. Del borde por por derecha, centro de, de auche. Increíble lo que se comen entre si no me equivoco eh, entre Centurión y, y Castro de cabeza no puede pasar Cerro no le da para ni siquiera eh, bajarla de, de pecho y, y colocarla Racing hoy no gana por por errores propios ¿Mm? Eh, en TV pública decían que era mucho más eh, en el primer tiempo Nils para mí nunca fue más Nils que Racing intentó y lo, lo fue a buscar pero no fue más una una jugada y es un golazo es un golazo lo que lo que hace el coco imposible ¿eh? No sé, para mí no, me dicen que parecía un penal para Auchi, para mí no. Por eso yo digo, para mí el arbitraje no no influye hoy. Y de ahí que Racing termina, termina con, con un empate. ¿m? No no porque no quiso. Racing no gana simplemente llanamente porque no tiene la capacidad de anotar. Eso es lo que pasa. Este es el postpartido de Racing Sin Fronteras. Hoy, bueno, hoy no hay el programa directamente, ya que estábamos con eh, la transmisión de el partido eh, los muchachos eh alargaron un poquito más, así que eh, se complicó para el programa, pero bueno, vamos a seguir un rato más, vamos a esperar a ver quién habla en conferencia de prensa, vamos a, a, a, a en un rato más, vamos a darle el, el pase a los muchachos desde la cancha por ahora paso a saludar a Gus Hanashiro, a mí me gustó Gus el eh, eh, el partido de Racing en realidad me, me gustó bastante como te digo más allá de que eh, a, hay esos esos este esos errores que para mí ya a, a, a, en esta fecha ya hablando de la fecha 8 ya no debería estar cometiendo Gus, ¿cómo andas? a mí El partido me gustó, eh, sabíamos que el equipo no tiene definición, que tiene una carencia de gol espantosa, pero me parece que poniendo las cosas dentro de su justa medida, hoy sin Dios ganaba, se ponía a un punto del puntero River Plate y Racing fue superior, en todo momento, en todo momento del partido, en todos los sectores de la cancha Racing fue superior, es un equipo que eh, eh, tiene muchísima categoría y bueno y Racing tiene esto Racing puede hacer un gol no va a hacer dos claramente y y si lo si lo vacunan es difícil que gane acá lo que ocurrió fue una desatención en defensa puntual en donde dos jugadores de Racing prácticamente habilitaban a Scocco y bueno Scocco es Scocco va a tener uno o dos por partido va a mandar uno adentro cosa que en Racing no tenemos ningún jugador esas características en este momento Si Bowe tuvo tres, Bowe metió a la tercera que tuvo, tuvo dos cabezazos todo dentro del área no supo casar, y tuvo la tercera en un gran movimiento realmente eso es innegable la paró con el muslo, la corrió con su pierna derecha y le pegó arriba un movimiento de un jugador quizás de muchísima más categoría que él yo, yo personalmente creo que fue penal Lo de, lo de Bernardi a Auche me pareció penal a simple vista y después en la repetición me vuelve a parecer penal, quizá los ángulos no sean los más los más indicados pero eh, yo creo que como levantada, como, como ver para, para qué puede estar este equipo me parece que hoy, ante un rival que quizás sea uno de los mejores equipos del país eh, mostró muchísimo Este no es el mismo News que salió campeón, pero realmente tiene gran poderío ofensivo, tiene, sigue teniendo a su eje que es Bernardi, y Racing realmente le jugó de igual igual, siendo el gran destrecho del partido muy superior a lo que hizo News, Así que yo me voy con esa luz de esperanza de que este equipo puede jugar algo, puede jugar algo productivo. Eh, me preocupa esto de de Auche que claramente cuando está Auche es claro que el equipo rinde mucho más y es mucho más fuerte Javier eh, informaron que eh, dijo a, a Tití Fernández en TV Pública Auche eh, que se había vuelto a lesionar ojo a él. Que atención a eso. Eh, en un rato más a ver si los muchachos de una vez se empiezan a mover con eso y van y buscan información de inmediato con el tema eh, de eh, Gabriel Gabriel Auche, A ver si se lesionó o simplemente es una molestia que se habla y se dice por ahí. En un rato más les vamos a estar aclarando cuando nuestros muchachos ya estén eh, juntos. A para nosotros Gus eh, por ahora entonces eh, la noticia es eh, que Racing alcanzó eh, 10 puntos que tiene un partido por completar que está lo está perdiendo un gol por cero 33 minutos le restan eh, se jugará el próximo jueves sí este jueves eh, estará jugando se estará completando el partido ante Boca donde Racing está perdiendo un gol eh, por cero Con lo visto hoy, Gus, me parece que si la cancha eh, le favorece a Racing, si es una cancha favorable, una cancha seca, Racing podrá empatarlo y de ahí ir a buscar el partido. No sé, no sé. No sé si Racing pueda buscar muchos partidos en el torneo. Para mí ya lo debería estar haciendo. Para mí ya lo debería estar haciendo. Y este equipo de, de Coca, ahí es donde está errando eh, bastante Racing. Eh, me parece que eh, podrían eh, ya estar este, cerrando los eh, los partidos. Bueno, vamos eh, me parece que ya están los muchachos ahí desde desde la cancha, así que paso con ellos, compañeros, eh, volvemos a la cancha. para encarar el postpartido acá en la sala de prensa en cualquier momento viene Dio Poca a la conferencia y lo que se está hablando de auge, ¿no? Que es preocupante por el tema de, de que se habría resentido de que nuevamente el desgarro y que si vía el derecho sería Entonces estamos esperando que nos confirmen, pero bueno de ser así, sería seguramente tres semanas ¿no? tres partidos, seguro Sí, que no salía que otra vez una lástima ¿eh? porque se lo veía bien rápido hizo un buen partido así que una, una pena ¿no? una mala noticia si si se confirma Sí, Pablo, veremos. Eso le decía a a ver si ustedes ya pueden informarnos desde ahí, todavía no tienen eh, esa información, así que esperemos que en el momento que ven el parte médico. Sí lo dijo Auche para TV Pública, sí dijo que eh, se lesionó, fue lo que dijo aparentemente, así que eh, veremos que sucede, Pablo, me parece que fue un buen partido de Racing, un partido, yo no siento que nadie, va, bueno, al menos mi punto de vista es que nadie debería salir molesto con Racing, hoy las cosas se hicieron eh, como se tenían que hacer por ahí, por ahí, un, un poquito molesto se puede salir porque el equipo no define ¿m? el equipo no define, y no lo hace eh, ninguno, entonces ahí, ahí es lo preocupante pero en sí en términos generales hablando eh, Hablando de, de fútbol meramente, me parece que es un buen partido de Racing, eh, me gustó mucho el mediocampo, tremendo lo de Videla, eh, el juego que hace, eh, recupera, eh, busca, trata de lanzar un poco, bueno, para mí es increíble, eh, buen partido también de, de Abuel lo terminan sacando a Web eh, por la amarilla que tenía, se tenía que decidir, Coca, si lo sacaba a Web o lo sacaba a Videla. Pablo, ¿a quién hubiera sacado? Yo lo sacaba a Web Sí, tenía que decir, sí, coincidió, eh, Videla es un partidazo, pero a web no estaba jugando mal tampoco, pero pero bueno, por ahí el tema de la manifestación, por ahí sintió un poco el trajín de, de lo que fue el ritmo de, del partido, ¿no? primer tiempo y gran parte del segundo fue incansable, pero un ritmo bastante vertiginoso, con casi apretando, presionando, que era lo, lo que queríamos, se había hecho en algunos partidos al principio, no tanto en los últimos, pero por ahí viendo lo que hizo River ante independiente de ayer, que no lo dejó respirar o sea, lo presionó todo el tiempo en campo de ellos, robando la pelota, cosa que hoy pasó también. Entonces, Me parece que este es el juego al que tiene que apuntar Rafa y obviamente necesita de, de un tipo como Avivela que, que empujó al equipo también un Cabral que se lo vio muy bien hoy también eh, me parece uno de los mejores partidos y más mejor de Cabral Centurión también inquietando por ahí lo que decíamos con María de Andrade ¿no? eh, están con la punta cambiada eh, por ahí Centurión por derecha y Acuña por izquierda podrían molestar un poquito más eh en las otras puntas alternar alternar un poco más, como decía tiempo atrás Vizcar y Seguido, ¿no? Dígame. Perdón, Pablito, perdón. Eh, la noticia en este momento es que eh, acaban de publicar el parte médico desde eh, prensa del club. La noticia es eh, que dice que eh, sobrecarga en la cara posterior del muslo de derecho para eh, Gabriel Auche. Eso es. Eh, dice que eh, eh Encima de la de la lesión que había tenido, se produjo en el mismo, en la misma zona, Pablo. Entonces, es eh, la noticia que habrá. Me imagino lo van a evaluar en las próximas horas. luego Lo harán mañana y el resto de la semana a ver cómo evoluciona la eh, lesión de de Gabriela. Eh, Pablo, perdona. Seguí, Pablito Sí, bueno, son... Ojalá que sea así. Si eso es simplemente una, una sobrecarga, es una cosa, sí. Otra vez Garro Sería otra, ¿no? Eh, sí Es una sobrecarga pero... En el día a día Y ver Si llegaría para Para el partido en Córdoba En la boca Ya se lo ve difícil Pero El, el tema el es, garro, es... Sí. Pero el, el tema es Que es en la misma zona, Pablo Sea, sea la, Garro vosotros, vosotros. Sea sobrecarga Sea el Garro Sea sobrecarga El problema es eh, Que es en la misma zona En la zona que ya estaba afectada Ese es el problema Que claro. eh, Que, que se termina haciendo eh, por ahí se podría decir crónico no si no se trata a tiempo o si no se, si no se atiende eh, como debe ser eh seguro bueno hay que estar, estar atento no veremos seguramente mañana o, sea, o ahora a la noche o mañana alguna novedad más eh, obviamente hay que ver qué tan grave no si, si es simplemente para unos días Tal vez acá una semana se podría ver si juega en Córdoba, pero si fuera ya que se arrepiente en el mismo lugar, ahí ya tenemos tres semanas. Acá está de Teco, que tiene información. Acá recién decía Javier Epis, eso es una sobrecarga, un muslo derecho, hay que ver qué pasa. Sí, eso es justamente la idea se confirma que es un sobrecarga, justamente eh, donde fue la desgarrada de hoy, así que descartó con boca, y ahora hay que pegar con de pero me parece que... Lamentablemente se dice acá empresa prensa que se que La elección no sea, un gran desgarro Así que me parece que como si quedó Otra semana más afuera nuevamente Bueno, puede volver bien Me parece que un poco le pero el desgarro Porque casi no tenía mucho más ¿no? Porque Capilloni no tenía en cuenta ahora Ni refería Y eh, me parece que también le desgarro Por el tema de cómo venía Juan Morrán ¿no? Que venía medio mal Pero bueno, ahora que está esta mañana Pero obviamente el, el, el desgarro sí que con Boca Y con en Córdoba que sería El lunes se si no está confirmado, pero, pero parece que si lo no, para el lunes. El lunes en no, no está confirmado igual. Si vamos a complicado. Bueno, esperemos, no, si no, que, que, que recontra complica. Si es complicado, sería recontra complicado, está bien. Así que bueno, vamos a ver Javi, que, que confirmación puede haber, aunque es difícil, ¿no? Bueno, Pablo, nosotros seguimos esperando eh, por eh, Diego Coca, que nos imaginamos va a ser quien va a salir a, a hablar post-partido de lo que fue eh, este 1-1, este empate. Pablo, para mí, eh, a mi gusto, por encima de todos, por encima de todos, Videla, el mejor eh, jugador de esta noche. Eh, contigo la verdad que fue un partidazo no, no solo en la recuperación o, o distribuir enseguida al, al tener la pelota y no en empujar al equipo en llevarlo para adelante Entonces, tomó, se puso el equipo al hombro él. pero tuvo varios que estuvieron en, en un muy buen nivel yo resalté mucho en la transmisión lo de Cabral que eh, bueno me parece que hizo el mejor partido desde eh, que sea en primera y no tuvo también mucha recuperación no ha perdido eh, voy a ver bien el gol de Nunes nuevamente a ver qué pasó en esta jugada pero sí, a ver, es, una jugada que... rápida, ah, es una jugada rápida Pablo es una jugada rápida Paulito donde eh, recibe eh, eh, eh, re recibe de, de espada y se la deja a Nacho es un es un toquecito eh, es una jugada rápida me parece que es complicada de, de analizar o complicado por ahí de eh, de pedir de pedir algo me entendés va eh, no puedes decir que es una detención porque como te digo es es una jugada rápida viene por ahí si uno lo quiere así decir eh, este una jugada llovida me entendés que que viene de de seguido entonces por ahí es un poco jodido si si lo analizamos ya a fondo uno dice bueno la marca final sobre sobre Scopo, lo pudiste lo pude cortar ahí pero bueno son son errores sí, que fue... no se esperan sí fue sí, una para... jugada rápida obviamente sí no, como Javi una jugada rápida donde encontré espacio es corto y esos jugadores no no puedes darle también Dar Mucho lugar. Acá tengo a Santi Ramírez también, a Lupina también, nos saludamos. ¿Cómo anda bien? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan eh, Más tranquilo que otros partidos. Sí, mucho más tranquilo. Justo acá le estaba, con... le estaba diciendo a Santi Ramírez que muy buena su juez, nueva, la estaba felicitando a ella que era encargado, así que lo felicito a todos porque así está muy completa toda, así bien. bien por ustedes. Bueno, muchas gracias Lupina, obviamente, muchas gracias de parte de Santi y de parte de todo el equipo también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué No hay problema. Si quiere, esas que te quitaba siempre, escribir a nivel inferior, sobre lo que ella quiere. Sé que tiene muchos problemas en el laboral, porque es una chica muy ocupada. No se la damos, Lupina no me quiere. Lupina no me quiere. Por eso no me guardé. Representante de Lupina, no no, amigo personal, amigo de la familia, de la no la, en... no, ¿quién va a agarrarme de Lupina? No, no, insulto, ¿qué es eso? No, es eso? No. ¿Qué es eso? es trae pero copero conozco aquí como que no lo puedo no no no no La no no no no no no está poniendo una no no no no no no no no nada, no toda ¿sí? una... ¿sí? no, no, no, no no no está no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no No, pero yo no es tu tampoco Si me vas tras un tirombo No, no <risa> No, ¿cómo estás Lupina? ¿Cómo andas Javito? ¿Bien? Bien, sí, nada, estamos jodiendo, estamos jodiendo Usted sabe que está... Que está ya, igualmente, para, para, para aclarar, para el que está escuchando, para entender nada Sí, es cierto que Javi me había dicho para seguir pero yo dije que tenía otros compromisos y no me quería comprometer con algo que no lo puedo cumplir me parecía una falta de respeto, Por eso, en realidad, no era porque no, yo lo quiero mucho, ustedes saben, <risa> y Camila dice que tiene tiene la ilusión. Estoy obligado a presionar para, para ver si la podemos contactar, por supuesto, porque ella es eh, una persona que sabe muchísimo de peligros ah, como no el Cantorio y si se pueden dividir a otras actividades, el primer equipo todo. Bueno, pero vamos a pedir el teléfono de Dragarni para luego Para dar sí, sí, sí, eh, eh, permiso. No, claro, no, vale, disfruta, ¿sí? hay un ¿sí? para... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mía. Hay, hay que cerrar con Lupina, ¿no? Hay que cerrar con Lupina porque no podemos quedar como la gestión cuborno, ¿eh? Hay que moverse, muchachos. No, no, no, no, no como salir a comer la gestión cubrón aquí, ¿eh? Hay que moverse, muchachos. No, hay no, Lupina para, ¿Lupin, acá, muchacho, yo, Ay, para, no, para todos. Que tú, tú, <risa> tú, usted... <risa> ¡Qué grande! Por favor, no me saquen de contento. No me saquen de contento porque si no se se desembara la demás. No, no, déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí, ¿no? ya dejamos ahí listo, ahí se termina el tema porque no se eso sabe que todo. ¿Cómo anda Lupina Querida con Todo bien, tranquilo, mucho más tranquila hoy, eh, tranquila también por el partido, ¿no? Que creo que casi podía haber decidido ganar, pero que tuvo un buen desempeño por lo menos un poco más de actitud de lo que tuvo en el jueves, así que creo que bajo un cambio la gente bajó un cambio, y todos acá venimos a ver a toca de otra manera. No, ah, seguro. Lupina, eh, hoy Racing no gana por por errores propios, me parece a mí. ¿Rupe? A ver, ¿se se fueron? Hola. Sí, ¿me, me corto un poco. Ahí. Ah, ok Ahí se escuchó si Sí, te decía que para mí hoy Racing no gana por eh, errores propios Meramente, pero tuvo la chance, ¿eh? Sí, totalmente Totalmente, yo comparto, tuvo muchas chances Pero sigue mostrando su valencia a la hora de definir También porque no tiene jugadores en cancha, quizás eh, Después con la salida de Gauche se hizo más complicado No porque no crea que Facundo Caso sea un buen jugador Ojo, no tiene que no lo interprete y si no que es un juvenil y en la situación en la que está en también es presionarlo un poco, pero creo que eh, eh, no tuvo, o sea, fue regular su rendimiento también de él, pero sí, Rossi se perdió muchos goles en lo que le viene pasando en las últimas fechas y tendría que mejorar eso de cara a lo que viene porque si no va a estar un poco complicado. Claro, seguro, seguro. Eh, en eso estoy de acuerdo, lástima, lástima la que tuvo Castro de cabeza y no pudo concretar, Centurión se pasó por ahí también en esa misma jugada, luego una de Castro entrando al área, eh, pisó la, a la pelota y se fue al suelo, lástima, porque las opciones se fueron creando, va, estoy tocando esas de Castro, pero hubo de muchos otros, eh, Bowe tuvo en el primer tiempo también, eh, eh, quien más, Auche tuvo en el primer tiempo, o sea, Racing llegó, Racing se creó sí, las opciones, la fabricó, Sí, adelante Lupina Sí, te te solamente una para destacar la oncha que te da en el travesaño estaba justo en el ángulo de claro. arriba, sí, que salió, sí le revienta, eso, si le revienta. Trabajo, entraba, le revienta el arco completamente a Austari, eh, se lo revienta, okay. y luego tuvo una sí, que se está Y luego él se fabricó una entrando al área y le pega un puntacito y por ahí se la facilita a Usari, Pero sí se le pudo complicar y mucho el partido a, a Niels, ¿eh? Sí, sí. Es creo que la presencia de Auche modificó mucho también el rendimiento del equipo. En cuanto a la actitud y si a tener... Se si saben en tiempo en apoyarse en este sentido, como en su momento era Milito. Bueno, ahora creo que se aposa mucho en Auche y en cuanto al medio campo se apoyan mucho a la destreza que, que está demostrando eh, Videla. Sí, seguro, seguro. Lo de Videla es súper destacable. Eh, Lucina me parece que por encima de todos el mejor jugador de la academia, obvio. Sí, y tal cual. Es porque demuestra mucho, eh, y también me juega bien, ¿no? Pero por más que por ahí cada vez algunas pases son erróneos que eh, sí tiene mucha entrega y cuando la pierde la buscar, y creo que es eso es lo que hoy necesita Rafi, alguien que demuestre que, que tiene ganas, digamos. Sí, seguro, Lupina. Te juro, voy a pasar también con, eh, con Gus Canashiro, que está con nosotros, para que te salude y te, que y te pregunte algunas cosas. Adelante, Gus. Sí, Javi, mira, la Jusa está entrando coca, así que si te parece bien, tenemos ah, pues no, no, la palabra no, de no, la no, no. entregadora, si la tenemos ¿Dale? dale, dale, Lupina. Dale, dale. Falta un poquitito, nada más, pero ya pues, está por venir vengo de la academia. Fabi Lupina. Sí, nada ahorita, no, seguro se hubiera acomodar ya a Lupina para empezar a, a twittear también. Sí, sí. Acá está Lupina, todavía lo había pasando para Falco Está San Pablo Marrón por ahí tanto los medios habituados acá las más tarto mirado se viene Coca eso parece trajeron el agua para para Diego así que y, y me imaginé que ya está por si el técnico verdad bueno no pero digo el salud saludos primero bueno, muy bien sobre todo el segundo tiempo el primero fue bastante flojo dominó bastante bien no llevó al gol Casi de casualidad, pudo balecerse unos palos, en el segundo tiempo cambió el total de la cara, mejoró muchísimo, fue mucho más pequeño y llegó justo a la victoria. y Bueno, un resumen de lo que fue el triunfo de la reserva, Javi, hacia más Antonio, que fue el presente, disfrutando de los grupos que tienen salvas inferiores, ¿no? Pablo, no, dile a Hernán que salude, si no no le vamos a dar más aire ¿eh? Hernán que disculpad que se me cortó Ah no, que le digas que salude si no no le damos no más aire Ahora sí lo salude porque Hola Hola Javi Hernán... ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Escuchaste? ¡Saludá! ¡Saludá! Si no, no tenemos damos más aire, ¿eh? Te, te cortamos... No, no te sí, estoy escuchando bien. No se, a... más. ¿Se está entrecercando? ¿Ah? Ahí está, ahí está. Ah... Bueno, del lado de ustedes debe ser así que hay que fijarse ahí, Hernán. Ah, pasa, pasa Pablo, Hernán. Ahí me pasó a no hay problema. Ahora se unido un poquito a su bolito, a ver si buscaba señal, pero acá ah, está jugando eh, eso con él. Y salió Javi. Sí, Javier. No, adelante, Pablito, eh, contame, ya salió Joca, ya está ahí, eh, presto para hablar o qué pasa? No, no, no, todavía no, así que si quieren, Les aviso y volvemos en bueno. un minutito. Dale, eh, me dice Gus que se entrecorta Pero no sé Gus si es del lado nuestro O del lado de ellos eh, decir sí, me gusta, a ver qué onda eh, Pablo, te cuento que eh, se jugó Recién eh, terminado el, el clásico de eh, Racing anti-independiente En básquet y ganó eh, El básquet académico 62 a 50 Esto vía deporte Racing, Pablo, así que es la información Que tenemos por ahora Sí, Javi, eh, no, todavía no viene Digo estábamos acá consultando, está demorando bastante no, hace eh, cuarenta minutos más o menos que terminó el partido, aproximado aquí estamos esperando a ver qué dice Coca, y se abre la puerta, pero no aparece todavía, eh, el próximo partido con americano, era domingo y ahora sería el lunes lunes lunes y treinta, de prensa decía que hasta esto las es lunes 20.30 en Córdoba, bueno, complicado, ¿ves? la verdad puede haber un domingo, pero complicado el horario el día, bueno, esperemos. Bueno, lunes 20.30, es una locura, sí, es horario, pero no puedo hacer algo con Bien, bien, Pablo. Eh, bueno, vamos a esperar a ver qué, qué sucede con con ese con este juego antes, habrá que completar el partido ante Boca Juniors Pablo el próximo el próximo jueves a las 18 horas. Otra hora lindísima donde no podré estar y no podré ver los 33 minutos que se van a jugar. Eh, la hora jueves a la tarde complicadito, ¿no? Pero Sí, eh, pero bueno, 18... Aquí como 18 18 horas de, de allá, 15 de acá, así que bueno, eh, no podré estar. Pablo, no, antes te daba la información de que recién terminó el Clásico en básquet, entre Racing e Independiente, y la, eh, los académicos ganaron 62 a 50, Pablo. Ah, bueno, bueno, buen triunfo del de básquet de Racing, que anda, anda bastante que bien en el Clásico, ni más ni menos. ¿eh? Ahí viene Diego Coca, ¿ah, está bien. Dale, dale, Pablo, nos quedamos con ustedes, entonces. Hola, A ver. que un nombre y medio que retrasa para que te preguntar. Digo, estamos en eh, día para... La palabra de Las sensaciones con las que te vas en el partido, que te cuenta que que de era de la fuera, las sensaciones que van a por todo lo que hizo. Y te quiero preguntar, más allá de lo que ha sido la reacción de los jugadores, si tu declaración de otro día de marcar un poco la responsabilidad de unos jugadores pero con la idea de tocarle la figura íntima del plantel que utilizó hola ahí está este en principio con las situaciones eh, encontradas no pero primero de, de satisfacción porque la verdad es que todos los jugadores como buena el compromiso estoy muy contento por muchos jugadores que, que que se soltaron que, que están dando lo que nosotros esperamos, es lógico que los tiempos a lo mejor son difíciles de manejar pero tratamos de que se exija y que los tiempos sean lo menos, lo más corto posible para que muestren el nivel que nosotros necesitamos y bueno hay que exigirlo, Juan, uno tiene un inconveniente que de las cosas y hay cosas que pueden doler, bueno de puertos adentro lo hablamos y hoy el grupo demostró que lo entendió eh, que le Llegó y que dejó todo entre la cancha, entonces en ese sentido tranquilo, tranquilo, contento, agradecido por los por el esfuerzo que hicieron, por el compromiso que hicieron eh, Con un poco de bronca porque nos sigue pasando lo mismo, nos llega un poco, nos convierte mucho, superamos al rival por momentos y no podemos terminar de ganar el partido Y también quiero este, agradecer también a la gente de Racing, ¿no? porque la verdad que... Tenía todo el derecho de estar enojado después de, de los partidos que venimos a perder, pero sentimos que la gente no dejó de alentar. Entonces nos demuestra que si hay un equipo entregado, un equipo que, que proponga que vaya para adelante, la gente va a alentar. Y eso nos da mucho más fuerte para para pensar lo que viene. Bueno, más, más, eh, eso hoy se refintió la visión que tenía. Está bien que la necesidad por, por ahí lleva a apurar a, la, a los jugadores a jugar los partidos. ¿Esto te hace repensar el tema milito que se tomado un tiempo necesario como para recuperarse y no apurarlo para el partido con Boca ni esperarlo para el Belgrano? Bueno, mira, no no apuramos a nada. David hizo un rato de fútbol hace dos días y se sintió súper bien, hizo reducido. David entrenó normal, ¿no? Lógicamente, no los 90 minutos de fútbol. A lo mejor lo ideal hubiera sido sacarlo un rato antes. Pero bueno, lamentablemente el partido nos obligó a a buscar el resultado porque queríamos ganar eh, Diego seguramente mañana va a hacer un rato de fútbol para ver si realmente está bien este, Iván, Iván Pichot también tuvo una molestia y no se sintió bien para jugar porque le dolía quiso hacer el esfuerzo hasta lo último para querer jugar pero también en conjunto decimos que no eh, pero eso es otro, otro, otra muestra de compromiso del grupo, del equipo, de que quiere así que eh, me voy contento por eso porque se lo merecen Diego Leandro y para el Directive eh, La pregunta tiene que ver si eh, quedaste conforme con lo que demostró el equipo arrancando perdiendo, eh, demostró que fue más que un, y si eso era lo que vos eh, pensabas que tenía que demostrar eh, tu equipo a partir de, de esta semana como decías. Sí, te decía que, que situaciones encontradas de, de tranquilidad y de, y de realmente ver que el equipo se entregó, que eso es importante, que jugó hasta mejor teníamos en algún momento y muchas más situaciones de gol pero con la bronca de que no podemos ganar los partidos no por lo general cuando sos mejor que rival y tenemos situaciones de gol tenés que ganar así que seguiremos trabajando a muerte para para que esto mejore para que el equipo empiece a ganar no para pare y digo, espera, Sás, estamos en vivo para deporte de Noticias cuando un técnico declara como vos dijiste en el vestuario el otro día en canto de huracán con argentinos ¿puede ser una bisagra? Digo, condiciona su tarea a tener un rendimiento como hoy, donde el equipo le responde y se siente herido y va a buscar una victoria, y si las cosas no se dan, queda poco para corregir. ¿Sentías que por ahí esa era un poco la lectura de la mochila que podías tener para hoy? Entonces, eh vi algo que le faltó al equipo para que no vuelva a pasar. O sea... Realmente hoy la muestra de los jugadores fue impecable, en actitud, en ganas, en hambre, en convicción, fue impecable. Que hubo un momento de buen fútbol, eh, y superamos a, a un rival que hace, hace dos años que viene jugando juntos nosotros tenemos dos meses, entonces la diferencia no es a todo sino que al contrario, si, si, y es una imagen de que Racing podía haber ganado el partido, eso es lo que buscamos de primer día, y si no lo encontramos vamos a ver qué lo tierra para buscarlo. Digo Gastón Cabrera, para Pagano por Racing eh, Racing jugó bien, pero ¿por qué no puede ganar el partido? Estamos trabajando para que, para que eso no pase El juego tiene esas cosas también, ¿no? romper el travesaño, Auche, hace un golazo eh, tuvo un par de estuvimos a lo mejor este apurados un poquito a la hora de, de la definición tuvimos un par de situaciones ahí que nos faltó el toque final bueno, tenemos que seguir trabajando para que el equipo aparezca eh, en esa tranquilidad, en ese, en ese último cuarto y también en el primer tiempo creo que Núcleo una vez al la arco y fue la que convirtió, entonces son los detalles que, no son detalles que realmente son los que marcan los resultados después en el resto, el equipo juega, el equipo supera, el equipo mejora, el equipo maneja la pelota es los Entonces, bueno, hay que seguir trabajando en esas cosas puntuales que en definitiva son importantísimas porque en el, el fútbol que da ese resultado que es el que estamos necesitando. Luego estamos en vivo para Radio de Grano. Vos siempre hacéis hincapié en que este es un equipo en formación y quiero consultarte si lo que se dio hoy en estos 90 minutos fueron lo más próximo a la formación de equipo que vos le querés dar este rápido. Yo... soy un equipo entregado. Me... Pero no, por no creo que nos falta mucho fútbol Pero creo que por el momento, por por el partido, por el rival Nos si vemos que Niels no perdió en el torneo todavía Niels tiene la base del, del, del equipo que salió campeón Viene jugando hace dos años Por todo lo que lo que implica jugar con Niels soy un equipo edad un equipo generoso Un equipo que tenía una idea Hay que mejorar muchísimo Hoy encontramos algo que hemos perdido y tenemos que seguir trabajando. Gracias, Adiós, Federico. No. ¿Cómo para el ¿Cuál es el punto más alto que dice de Racing y lo más bajo de esta nación? Mira, alto mucho, o sea, del compromiso y la entrega de todo el equipo fue buenísimo. Ahora muy, muy contento por Bo que se ha hecho el gol, porque se lo merece, por todo lo que tuvo que aguantar y por todas las cosas que hablan de él. Eh, me gustó mucho Marcos Acuño cómo se soltó, es un jugador bárbaro y nosotros tenemos mucha mucha confianza mucha expectativa en él que va a ser un jugador espectacular está teniendo esa transición, la está mejorando hoy para mí fue el mejor partido que jugó eh, me gustó mucho la actitud de Cabral, que pasó el ataque y que tuvo un mesito de después el pobre me decía, se, se le bajó la cortina pero un central se ve hasta ahí Habla de actitud, habla de fútbol, habla de convencimiento. Bueno, el punto de esfuerzo de es muchos, alto muchos, individualmente muchos. Así que bueno, esto lo más importante es que tenemos que tener fuerza para lo que viene. Tenemos que seguir en este camino, no, no perder esto, y al contrario, seguir sumando cosas. Buenas noches, Diego, por no de no Radio Racing Show. Eh, bueno, llevas prácticamente a la mitad del campeonato. Eh, es quizá el momento de hacer el primer balance de Racing. Racing tiene 10 puntos verdad eh, todavía debiendo 34 minutos de partido en Boca, pero vos crees que merece Racing esta cantidad de puntos y estuvo para algo más y el merecimiento del fútbol es, es sí, muy objetivo eh, yo me la mucho en la forma ¿no? nos ha tocado perder o empatar algún, no, empatar no, el único fútbol pero también empatar un partido en el cual Nos faltó siempre algo, a lo mejor el toque final, a lo mejor un, un toque de suerte. Nos faltó, es la realidad. Yo lo que destaco es esto. Eh, hoy la gente de, alentó. Yo siento que no había otra manera de, de estar en esta cancha que no sea alentado. Porque venía un equipo entregado, un equipo que iba para adelante, un equipo que jugaba, que generaba situación me gol, que el arquero iba a la figura. Bueno, me parece que es el camino. Ahora digo acá, digo Tran para meter gol 740 7 Justamente preguntarte qué opinión tenés con respecto a las críticas que está sufriendo paja y si tuviste oportunidad de dar la bandera que se colgó y en el primer tiempo en su No, Sebastián es, es un jugador que tiene una coraza impresionante, un jugador profesional. Es el, uno de los referentes de este equipo y nosotros estamos muertos con él. Oiga, se Sebastián, tuvo un muy buen partido, fue muy sólido, salió, se animó y, Para nosotros es importantísimo, es importantísimo, así que vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Es, es normal ¿no? que la gente eh, exprese y, y, y diga su enojo, está dentro de las reglas del fútbol, pero hoy yo sentí que la gente de Racing alentó y cuando la gente de Racing alienta, alguien, en serio. Única pregunta. ¿Qué pasa le Lo hoy, que te alegraba por todos los cuestionamientos que ha tenido, y lo sentí como una... El triunfo personal también por el hecho de haber apostado No ha desentonado, más o menos que tenía que empezar a un jugador Que él no tiene o no puede ser reemplazado por las características que tiene Me habló del equipo Y sin embargo se la ha rebuscado con un buen juego y, el... y hoy convirtió un gol ¿También es una satisfacción personal el, haber, el, el que le esté pasando bueno. este gol? Yo me lo tomo personal todo, al equipo no por A todos los que hemos traído pero Perdón, traído Hemos traído un montón de jugadores y Hay muchísimos que están cuestionados Por la gente, por el ambiente Nosotros los trajimos por las condiciones que tienen Porque estamos convencidos de que van a Van a ser Piezas importantes en este, en este equipo Algunos que van a un tiempo más que otros Pero estamos trabajando para que Todos estén lo más rápido posible y aporten Y confiamos a muerte en cada uno de los jugadores Que hemos traído todos. El campeón va a que mañana A partir de las 10 de la mañana abierto para la primera para estar dios copa lo ha visto no muy bien pablo salió muy muy claro muy muy muy bien eh me gustó nuevamente la palabra del técnico pablo eh, bastante claro eh, a muerte con sus jugadores eh, hizo un buen análisis analizó ah, perdón analizó en frío eh, lo que fue el partido Eh, está bien, está bien. Eh, me parece que eh, no hay apuro. Eh, como te dijo dentro por ahí del vestuario con que los jugadores iban a reclamarle o fueron a reclamarle a Coca por las declaraciones que había dado, los jugadores se entienden y saben en qué sentido el técnico hace eh, los cuestionamientos o en qué momento sale y habla. Los jugadores y el técnico se entenderán y se arreglarán en el vestuario, Pablo. Eh, me parece que no hay drama. Como muchos quieren hacer ver hoy, a muchos este punto eh, les duele y mucho, ¿eh? Les duele muchísimo. Pero bueno, eh, me gustó, Pablo, las la, la, la declaraciones de de Diego Coca me volvieron me volvieron a gustar. La verdad es así, Pablito. Sí, no, coincido con lo que decís, Javi. Y, y es como que hubo demasiado, Pablo, lo dijimos también. Eh, me parece mucho de más, ¿no? Porque hoy por ahí no no se lo va a escuchar tanto a la gente que, que le tiró tantos palos y por ahí están esperando que, que con Boca se pierda para volver y, y es así, es un de y vuelta constante, ojalá que haya una seguidilla de triunfo como para que, que se calmen un poquito, ¿no? Pero, pero es así, es muy tendencioso de algunos lugares el tema de, de los palos a coca cuando todavía van dos meses de la nada más. ¿no? Así que, que Dejate de paso con Santi Ramírez Fede, te dejo lo que se está haciendo Se ¿Sí va a Me pide? pide que no llueva garantido Bueno, corra entonces Bueno <risa> Un placer estar en el espacio en En su contero Un saludo a Javi Un saludo a mi esposa Que está escuchando Un saludo a mi hija Que cumplió nueve meses ya El 19 Así que un feliz cumple Un feliz mes, ¿no? Un saludo al año Un saludo para todos Un saludo para Javi Un saludo para todos los que escuchan ¿no? Bueno, un placer Como siempre estar en la espacio Un saludo a la transmisión como siempre la cancha de Europa, para hacer rafing ¿no? un la el jueves por SATACD por la FM sí. 100.9 así que el jueves seguramente de la boca café gritando la bola de rafing bueno. y bueno buen duda buena pregunta también muchas gracias un, un placer y un gran trabajo para todos nos encontramos mañana en Racing Sports y los jueves la transmisión nos vemos antes de la ahí está Javier sí estaba escuchando estoy con Silvia ¿no? creo que igual la responsable de es eso que decía y que como somos nosotros los hinchas cierto que eh, digamos damos que no sea trascendencia solamente a las historias y las derrotas sino digamos el vivo de en su totalidad. Eh, y por eso ¿Seguro? creo que está sacando físicamente los resultados deportivos. Si fuéramos un poquito más vivos nosotros, que somos al y al cabo los socios y los que deciden que futuro de quizá esto no pasaría. Entonces, la responsabilidad no puede recaer solamente en aquellos que no hacen todo para que racionemos, sino también nosotros que somos tan tontos que no nos vamos a de lo que nos están haciendo y cómo nos sucede que eso sobre todo ahí se va a resolver también un con de trabajo bien Santi, bien bien eh, yo la verdad que eh, estoy estoy contento no por por el punto obtenido a pesar de que el partido fue en casa eh, sabíamos que iba a ser un partido muy muy complicado Eh, completamente de acuerdo con lo que dijo Lagarto Fleita en nuestros necrófonos antes del arranque del juego, dijo hoy el partido de Racing es contra Racing y así fue, así fue Santi, Racing hoy no ganó simplemente porque Racing no lo permitió, es todo, es todo, Racing no gana porque Racing no lo permite, es así, es así, yo lo veo así, el yo campeón. lo entiendo así, no sé. No sé, yo, yo no lo entiendo así, va, yo, vos lo entendiste así también. Yo, no, sí, acuerdo, ¿eh? Y 100% claro. de los Claro, sí. Santi, para mí, en la octava fecha Racing no tiene por qué errar tanto gol. No tiene por qué. ¿Mm? Yo, ¿Qué dijimos? Okay nosotros lo vamos lo bancamos a Coca. Lo bancamos a Coca, ¿sí? Ok, todos de acuerdo, lo bancamos a Coca No porque nos pusimos de acuerdo Sino porque eh, sentimos que hace un buen trabajo Aparte como dijo Pablito recién Van eh, dos meses, ocho fechas Está bien, lo bancamos Pero si sí en su momento En su momento dijimos Cuando lo vayamos a criticar Lo vamos a criticar con la mejor Yo de momento lo único Que tengo que criticarle O que le preguntaría a Diego Coca en en un mano a mano Sería porque Racing erra tanto el arco? O sea, si no trabajan eh, no, Tanto bueno, definición respuesta... en la semana si, eh, para, sí. si no se trabaja Si no se trabaja la definición en la semana Porque para mí lo que es, que es lo que más eh, Falla Racing De ahí en fuera, el equipo me pero, gusta y mucho eh Pero yo no creo que no se trabaje Javi, Porque se trabaja mucho en La definición incluso Lo pueden ver en las posiciones de entrenamiento Que hacen los chicos Usted trabaja para la atención, lo que pasa es que también es un tema mental y de cómo influye el hecho de seguir perdiendo el tapión, porque me también han dicho de estar más intranquilo ¿no? la, la definición, eso influye, es la es verdad, que influye mucho. Entonces, me parece que realmente eso hecho lo han preguntado, eso exactamente como lo, lo has dicho y, y bueno, lo que dice es hacer un tapión y seguir trabajando, no, no, bueno, seguir trabajando hasta que en algún momento se consiga esa tranquilidad, la realidad es que al crack, el crack definitivamente lo perdió. Eh, que es el milito que ahora se a retirar después la respuesta eh, la más lógica es que se hizo algo mal en el mercado de pasos que no se traje el gol y que la meta adentro porque hoy hace todo que es el área y hoy recién hoy se logró destapar y ojalá que este sea el conuncio de que hizo un gran partido eh. más allá de que y la pidió cosa que es para claras de gol. hizo un muy buen partido de se le vio diferente con Anche de Compañantes y en el tío de Castillón Lo hablamos, de la lo hablamos antes, lo hablamos antes del arranque, ¿cuántos partidos ha jugado Go, eh Santín? Y seis partidos, con este creo que seis, cinco. Co ¿Completos? Cinco ¿De de principio sí. a fin? ¿De principio a fin lo no jugó? Eh, de principio a fin creo que ha jugado, sí, cuatro o cinco partidos. Bueno, fue el último en llegar a la... A, al equipo fue el último jugador que que integró el plantel cierto sí no hizo pretemporada mira repasamos jugó de titular contra la luz contra la luz de titular y ahí sí más fue pues, siempre no la luz fue la cuarta fecha eh, así que okay. podría decir que jugó la cuarta la quinta la sexta la séptima y el partido de, de la copa okay eh, no bueno Yo lo saco así No hizo pretemporada Fue el último en llegar eh, Hay jugadores que llegaron antes No se acoplaron Para mí está bien Hoy hace un gol uh -huh. Y hoy el trabajo de Bow Al trabajo de Bow De hoy, Santi Te digo, al tres letras le pongo el pecho eh. Muy bien al, acuerdo, al tres let ¿eh? Hoy al tres letras lo defiendo A capa y espada Me encantó el partido que hizo Primer tiempo más que nada, eh. Segundo tiempo eh, por ahí que eh, me, medio que me se cansó, pero el primer tiempo es increíble, es increíble, me gustó mucho, eh. Sí, sí. Lo que decís y lo que decíamos, hay que verlo con auche y fue otra cosa, por ahí, auche frente al arco fue horrible, eso hay que reconocerlo, pero el trabajo, el trabajo de auche el Chihuahua de La... mamita mamita es un juegazo ¿eh? Oche, jugando por fuera ¿eh? ¿cierto? estoy de acuerdo estoy de acuerdo Javier y creo que ahí recibe también el cambio de seguida en la actitud eh, en la mayoría de los jugadores a cuartos y ¿no? a cuartos y creo que a cuartos resto también a poner todo, a dejar más a correr hasta la última pelota y en el resultado en ese resultado final la imagen es muy clara de hecho, cuando Auche estuvo lesionado, cuando salió a la cancha de Racing, terminó ese íntegro, más allá de que con Cerro no iba a tener nunca, ¿no? Porque realmente lo de Cerro es, es muy malo, lo de Cerro en Racing. Eh, no sé ya cómo, cómo decirlo, me parece, cuando ahí lo salgamos a gente también. Eh, bueno, veremos qué es lo que pasa, me parece que, que este es el comienzo de algo, y mantienen esta actitud, coincido mucho la palabra palabras, soy Diego Coca, Eh, claro. muchos hablaban mal de aquel momento donde me dijo que los jugadores le faltaba algo, ¿no? Y les pedía ese clic. Bueno, la respuesta de los jugadores es que entendieron el mensaje y, y aquellos que fueron borrados, yo creo que a menos que ahora si sí me vaya muy muy bien de es que aquí hasta el final, no va a haber eh, perdón para nadie, ¿no? Me parece que es el, el fin de esos jugadores, al menos con Coca, ¿debe? Ahora lo va. Seguro. Santi, por último no te no te pareció distinto el trabajo de Zaha hoy un poco más seguro en el sí, sí. ¿Mm? Yo que sí tuvo un partido <risa> de ah, no, ah, no, muy bueno hace rato no le veía un partido hacia Zaha hoy a mí me dejó otra sí. impresión no sé este, yo creo que ¿tú? yo creo que sí sí no es sí sí adelante sí, adelante sí. disculpa no dale dale dale claro, no, yo creo coincido plenamente con Moja eh Zaha hoy tuvo un partido ...impecable... Eh, ...en general no tuvo ninguna falla... ...el gol obviamente... de gol no tenía nada que hacer... ...los no, piscina de al lado prácticamente... ...y en el resto del partido... ...no brindó ningún momento de inseguridad... ...algo que sí venía ...en todos los partidos... ...todos los partidos parecía que un rebote iba a llegar a rival... ...hoy realmente no... ...pues seguro... ...cada llegada que ven sus manos... ...no fueron muchas tampoco... ...pero estuvo atento en las que le tocó intervenir... ...y recién intervino con el arco en uno pero no por su responsabilidad. Eh, Tuvo un buen partido y desde aquí es donde tienen que construir Racing también. A todos les ha tocado la fibra poca y me parece que está muy bien lo que hizo a la postre, muchos lo no mataron por haber hecho esa declaración, está más que esto de que los jugadores entendieron que tenían que cambiar, Javier. Coincido, eh, Santi, eso eh, a mí me, eh, me gustó, nosotros hemos sido eh, críticos. Eh, reconocidos no a, a muerte de de, de Saca eh a mago mago Di Marco vos quédate callado eh está matando. vos quédate callado ni veo el WhatsApp yo me imagino quién se lo aguanta vos quedate callado Di Marco no tu opinión no vale, no vale ¿eh? <risa> no hay nada más lindo que estar equivocado a veces y lo lindo es que nosotros no le no nos ponemos nosotros en nada ¿no? pero es hermoso sí. si el otro día te decía te de yo te decía a a videla lo pondría enganche es por lo viste hoy lo adelantado que estaba Sí, lo que pasa es que se adelantaron los dos. Eh, exactamente, es bueno, exactamente. ¿no? Es, exactamente. Para si, si yo te decía que lo ponía en enganche, era por eso. Porque contra Independiente hizo eso mismo. Pero después, analizándolo, yo dije, sí, claro, qué boludo. Es porque los dos se adelantan. Es porque los dos se adelantan. Exactamente. Y, pero bueno, pero bueno, pero uno se puede equivocar. Uno se puede equivocar. No, está bien eh ¿verdad? hicieron hoy hicieron una muy buena dupla a web eh, y era con algunos errores en en los momentos en los cuales se quedaban los dos pagando pero creo que fue el mejor partido de, de ambos en mucho eh de video el racing creo que este fue el mejor y de a web en mucho tiempo también porque la verdad es que a web deja. no ay cuando no se olviden de decir mejor deja yo te decía no es inteligente eh, a web Que, sí. da, lo que quería dar a entender es eh, que no es tan habilidoso. Hoy tira algunos pasos... no es habilidoso, pero... no, no. ¿Me entendés? Eh, eh, hoy y hoy sí. se nota. Hoy tira algunos pasos, pero no es habilidoso. ¿Me entendés? Ya, no, o sea, no, Habilidoso es, no es. No es un cobardo en la meta, ¿no? no. Claro. Ahora, hoy, en lo que decís estoy completamente de acuerdo. ¿Es por qué? Porque el hecho es que dejaban algún hueco en la en el centro. ¿Está eso a lo que vos te referías? ¿Que no te gustó más o menos? Sí la claro, hubo momentos donde los dos, los dos terminaron demasiado adelantados y terminaban dejando una contra con mucho mucha libertad de coco para manejar la pelota. Hubo tres o cuatro ocasiones de en el partido, eh, una muy marcada en el segundo tiempo, pero pero en las líneas generales eh, el planteo fue el correcto y la ejecución de los dos ricos también. De hecho, fue tan buena lo de los dos cinco que con el ingreso de Cerro se notó muchísimo lo mal que está Cerro. En eh, fútbol, en juego, en todo porque no pudo suplir a web, a no se encontró en casa y a partir de ahí fue cuando no estuvo los diez minutos donde manejó la pelota y generó una o dos situaciones claras o al menos eh, peligrosas los mensajes también no correctamente pero pero bueno veremos si se llegan a recuperar los dos eh, que están haciendo un tajín muy grande en, en carga futbolística porque se los necesita de para esos treinta y minutos que quedan en la boca seguro Santi, bueno Santi a ver eh, queda eh, qué lindo como me gusta un ida de vuelta con usted eh casi siempre casi siempre casi siempre coincidimos eh, coincidimos en muchas cosas cosa que que veamos que veamos eh, el fútbol distinto me imagino que usted debe ser una bestia jugando también todo lo quiere romper Si coincidimos, sí, cuando, solo coincido, Cuando no estoy gordo, sí, pero en este momento. <risa> yo solo coincido con la gente que quiere romper todo. ¿Eh? <risa> <risa> me pasó Me pasó siempre ¿Cómo te quieres, querido? <risa> es como me pasa a mí. <risa> Era, eh, pusimos pusimos un poco de metal hoy eh, Santi para solo para contarle en la en la eh, en la previa pusimos un poco de, de Blind Guardian sonó por acá balcala ah, sí. de, de Blind Guardian eh Muy bien usted me ha, me ha dicho y los ha escuchado amigo cinco sí sí sí sí tuve, la, tuve, la, tuve la, sí. la la dicha la felicidad de de, de escucharlos por acá este tema Valhalla, luego te lo paso, cantaba acá en Costa Rica, mamita. sí, sí, de los mejores, de los que más me gustan porque complacimos a al Puma Record, un amigazo del, del programa, lo complacimos y de paso me di, me di un gustito, yo elegí el tema, le dije queríamos poner algo de metal y terminé eligiendo el tema yo, así que bueno, un poquito eh <risa> Pero ahora, cuando vuelva me lo voy a escuchar mira. Sí. Dale, dale, dale. Eh, cuente, ¿me queda alguien ahí por la cancha o somos los únicos eh, locos anormales bien de Racing que nos quedamos ya por ahí? <risa> no, nah, somos los únicos anormales, pero ya nos estamos yendo. De hecho, ya estamos en el auto <risa> con Pablito, estamos <risa> camino, camino a nuestros hogares. Ya hemos decidido <risa> dejar el cilindro donde no quedaba nadie. Cerramos la puerta, vale. Pablito, bueno? ahora. todas las transmisiones, cayeron el que fue el micro, el se fue, ya están los jugadores Creo que en sus casas, están todos cómodos, nosotros recién salimos, Prácticamente cerramos todo, porque está, está Fabi, Diego, la gente de prensa a quien le mandamos el saludo, el agradecimiento de siempre y, y muy poquito más, ¿eh? Grace a punto de irse también, cerramos, la nosotros. Opinas, bueno. abrimos y cerramos como siempre. Muchachos, démosle la bienvenida va no, no le demos la bienvenida Porque ya la bienvenida se la había se la había dado sino a Gus Que hable con nosotros también Adelante, Gus sí, Gus, sí, y cuénteles Gus, y cuénteles de la radio Radiotong A ver si si está Poca o andará comprando psicotrópicos Gus No, acá estoy, acá estoy Escuchándolos atentamente eh, Yo creo que Sí, yo coincido en que Virela y Abuel de a poquito se están convirtiendo en el, en el doble 5 que este equipo ne necesita, que tiene recambio, que Acevedo tiene que ir aprendiendo de, de, de lo que es estar en Racing, de a poquito nuevamente, porque estuvo en inferiores, y así creo que no vamos a estar tan mal. La única crítica que yo puedo hacer de este partido es eh, el patrón que, que tiene Coca con sus cambios. Hoy el cambio... No lo entendí. Realmente de cerro por agua la verdad que me puse pues, los me puse los ojos como de huevo frito y dije, "Tengo los ojos como de huevo frito y soy japonés", ¿no? Es es, es, complicado. Sí, <risa> es yo, complicado. Yo los yo, yo, que... yo, yo los eché, yo los tuve que echar en vinagre los ojos, ¿eh? Cuando viento. <risa> yo creo que ese cambio de Gustavo Eh, tiene que ver con el hecho de que ayer Contra argentinos juniors estando cansado y amolejado En una jugada tonta se hizo cruzar, ¿no? Y le sacó a Racing ímpetu Y le sacó a Racing la partida del empate Y en este caso creo que trató de evitar esa situación A que ver, de hecho A Racing viene jugar también en, en la boca Y que evidentemente lo considera Muy importante en el sistema de hoy. Y tanto se lo piden hacer, ¿no? tanto se lo piden hacer, Cerro, ¿no? hay una periodista diciendo como que tiene algo contra Cerro. No, no puso. No lo puso y Cerro es un desastre. Eh, cerro solo hace la causa contra él. Eh, y, y la de ¿no? por qué no puede jugar el resto Pero claramente... Eh, creo que no tiene la juja, sobre todo. Santi, Santi Pablito, Gus, a mí me da la impresión, se lo decía a Pablito, eh, el cambio es meramente por eh, por las tarjetas. Ahora, tenía que decidirse entre Videla y entre Awet. Cuando tenés el doble 5, me refiero acá, cuando yo hablo del doble 5 me, me refiero a los dos, con tarjetas amarillas es súper complicado, porque bien, puedes decir, y sí. eh, eh, por ahí poner, tengo a Santi Ramírez y Javi Lepis, que es el doble 5, Pablito que me juega por enfrente, y Dujana sí. Chiro. Que es el central, bueno, tengo marca, pero tengo a Santi tengo a Javi, los dos con amarillas. aquí quién saco? Va, voy a sacar a Javi, que es más animal, ¿eh? ¿Cierto? En cualquiera la caga. Me sacan. Claro. Lo meten, lo, lo meten a Sartorio. Y en la que viene, Santi se hace expulsar, se te viene encima el mundo, ¿eh? Es así. Eh, pero eh. Pero como sí. técnico tenés que jugarte una chance. Solo una chance tenés porque solo tenés un jugador para ese puesto. No podés sacar al doble cinco. ¿eh? Tenés que dejar alguno de los dos. Y la chance era esa. Y yo que Videl hacía sí. muchísimo mejor partido que eh, que Agüez. Entonces la chance fue jugársela así. ahí ¿eh? sí Lo que yo no hubiera puesto es desacerlo. Yo hubiera puesto a eh lo hubiera puesto a Oroz eh a Pérez, Te veo eh, por antes. Y... Exactamente, y si... a eso voy, uf, a eso voy. Uf, en en dónde está si no pero para en donde está el partido, en donde estaba el partido. Cerro si entra en es. este 5 titular es Videla y Ague. Si vas a sacar a Ague, well, tenés que poner a Cebedo, que es donde es. estuvo jugando malo bien, tuvo buenos partidos, tuvo malos partidos, pero en donde estuvo jugando es más en la posición de Aguer que en la de Videla. Ahora, si querés sacar a, claro. a Videla, entonces ponelo a Cerro claro. y te jugás un pleno porque Cerro no puede correr lo que corre Videla. Lo que yo vi es, la gente me, me dice, Agüer ya no volvía, ya estaba cansado, ya no volvía, ¿qué sé yo? Digo, bueno, Cerro entró más cansado que Agüer. <risas> Tiene sí, que estar muerto. Entró me verlo, con menos velocidad y con menos, menos impulso. Pero fuma menos. Ese ese tipo fuma más más, más que yo, fuma. No sé qué si <risa> Está muerto el chaval. Ya lo he mandado. Yo no, ya <risa> no, no, mandado. No, para parada, parada, no para nada. Paura, No sé lo que. Es otro, algún tipo. No sí, bueno. no no. Claro, claro, claro, no verdad lo que sí eh, no, creo que está está muy claro que que fue malo no. no no de, de, de nada, no llegada no fuma no fuma no fuma pasa que tenía tenía siete días de estar recorriendo seguido, boludo ahí en la cancha no no descansó nunca me parece me parece también que, que que coca lo Ay, no po sé por como te ha dado el tema me parece que que coca lo termina metiendo como para decir Vean por qué no puedes jugar, ¿eh? Hay técnicos que hacen eso, ¿eh? Hay técnicos no, que No, pero no en este cosas. partido, Javi. No, no, este partido no, era... No, yo creo que quería ganar no, Coca-Voy, yo no quería... No... Sí, no, no quería no. exponer a nadie, coca -Voy. eh sí, Lo que sí bien. creo que se expuso solo al final del Yo entiendo, pero voy a eso, voy a eso, a, a, a como venía a la mano y con un videla que te estaba tirando eh, pelotas y con y con acuña claro luego se te pudo haber lesionado acuña eso es a lo que voy puedo haber terminado siendo un quilombo todo o, ya con cerro en es cancha que... ya era una ya era una media cagada y si te, si, si se te lleva acuña olvidate pero a lo que voy no sé si si lo hace así vean el por qué no juega simplemente vean y es eso Que, que Coca que, que coca diga, vean vean por qué Cerro no juega, vean por qué no juega. Ah, no, pero no, pero no creo no, que haya intentado para... hacer eso hoy, ¿eh? No, no, no. Yo creo que realmente hizo mal los cambios, eh, coincido con Gustavo, a mí no me gustó ninguno de los tres. Eh, sí entiendo que cuando ingresó cebedo lo hace porque a, eh, Coca se dio cuenta que realmente lo de, lo de Cerro era tan malo, ¡Ah! que trató de poner a alguien claro. más. Al lado claro. de, de Viola para cubrir ese ese lugar que era un era tierra de nadie, salió claro, a Wey y Bernardi. pudo hacer prácticamente lo que quiso. Fue así de claro el el Pero problema sí, sí, sí, sí, de la salida de Wey. Claro, claro para para, para... Perdón, chicos, para reemplazar a Wey, tú, tú, porque hacer dos cambios, exactamente lo que dice Santi. Si hubiera puesto sí, sí. a Severo, y a Severo hubiera tenido algo, hay que decir... Un poquito de rendimiento Estamos todos esperando que ponga dos Como sí, dice sí, sí, eh, sí. Yo creo que realmente se asustó Se asustó por lo mal que estaba Cerro y decidió Tratar de cerrar el partido No, no, en serio, yo creo que trató de cerrar el partido Y sacar un empate al final Para, para evitar el, un problema mayor Acá me dicen que por la magia de web Permiten que hayan dos cambios <risa> Agüed jugó un partido aceptable. Eh, eh, sí, sí, sí. Es, es más que bueno. Lo que pasa es que tendemos a verlo mejor de lo que de lo que da porque es Agüed. Y no nos podemos olvidar que seis meses atrás había tipos encapuchados esperando a esperándolo con una horca para colgarlo del árbol más alto en las adyacencias del cilindro. No, no nos tenemos que olvidar de eso. Pero pero realmente es eh, el rendimiento de él te acorta un poquito el equipo y te y te permite que las líneas más o menos estén conectadas. cuando se manda un moco? ¿Cómo? Hay acople ahí. Ah, digo que cuando cuando abuelo se manda un moco... El equipo queda un poquito complicado, porque eh, el acople viene desde, desde el teléfono de los chicos. Pero ¿eh? el teléfono me parece... Ese acople es un golpe de, de un matafuego dentro del auto, no es acople. <risa> ¿Por qué? Que hay Insta Independiente. ¿Qué pasó? <risa> No, no, no. A veces eh, vamos doblando y está el matafuego un poco suelto, no, es un problema. Es un ruidito de la auto, es una Ferrari, Ferrari, es una Ferrari esta, la Ferrari tiene una la, la, la, la Ferrari, aguante la Ferrari, esa <ríe> Ferrari está. ¿Estás buscando piloto que hagamos losaires? So, so, ¿Si sos de racing? Vas a Argentina, y si no andas en la Ferrari de Paulito, matate, ¿eh? Te lo digo, yo matate. era, era de Javi. Eh, así que bueno, pero, eh, coincido mucho con lo que está diciendo Gustavo y con lo que han visto ustedes. Ta eh, también está bueno lo que decía Pablo. Creo que todos, eh, después de bastante tiempo, hemos, hemos partido. Eh, porque todos coincidían también en la sala de prensa, coinciden los dicho de Coca con lo que hemos visto todos, cuando muchas veces... Se lo mata de más, ¿no? Antes un segundo Racing, tratando de hacer hincapié en lo malo que haya sucedido. Me parece que hoy todos vieron un poquito más lo bueno. Está bueno, que empiezan a tratar de ser un poquito más positivos. Eso se trata de lo que decíamos, de la unión, de tirar todo para un lado. Y para mí este es el punto a pie, algo más. Eh, si logran dar vuelta o al menos empatar ese partido en la boca, será una confirmación de que este equipo está empezando a, a, tra a tratar de dar vuelta a la esquina, ¿no? Eh, como se le dice en Estados Unidos... Eh, eh, y ver otra calle, ¿eh? ver otro final, y por y ser rumbo de algo que nos parecía demasiado malo para todo lo que se hacía y, y hoy hemos hoy visto una confirmación de que al menos con actitud, con ganas, y con momentos de buen fútbol, porque Racing hoy, por momentos realmente lo superó totalmente Aníbal nivel, puede, este equipo puede, no es como mucho decía decían, un plantel que se armó para pelear del descenso, eh, como ese extremismo que, que nos caracteriza tanto, de decir este es bueno y que es horrible. Hay jugadores que hay, no han rendido, hay jugadores que quizá que pasen mucho tiempo para decir una segunda oportunidad, como Villar, que evidentemente no ha tenido rendimiento en fácil, eh, como Villar, que ha cansado de tener malos rendimientos y así ha salido el equipo y quizás sea ya permanente como rentería que llegó hace un año se lesionó no pudo jugar y en su vuelta mostró toda esa falta de fútbol que tiene que no es su responsabilidad por supuesto pero que es una cosa que no podemos modificar es una realidad y como José Luis Gómez un chico que recordamos aquel debut en la cancha de River en un amistoso jugando muy bien parando de Bansioni haciéndole por momentos perder la cordura a Bansioni porque no le podía pasar porque sí le ganaba que ganaba por los costados y hoy tenemos vamos a tenido hombre es que un colgado en algún lugar de Racing y seguramente a préstamo dentro de los meses porque no pueden levantar las piernas hay jugadores que Copa entendido que no estaba para la primera lo sacó y obtuvo ese rendimiento de los jugadores que tanto esperaban esa en esas ganas y su un que no quiere perderlas, no que este tiene que ser el comienzo y que esto tiene que ser así siempre estoy de acuerdo con coca y hay que bancarnos de Racing entera lo hemos bancado siempre algunos más algunos menos sin ser ciegos sin olvidar sin mirar mejor dicho mirando siempre lo que se hace no y los resultados pero también entendiendo el camino así se puede creo yo y así el Racing va a torcer esta historia dejen de pedir hacerlo aquellos que creen que es un gil Coca por no poner hacerlo dejen de pedirlo y empiecen a mirar un poquito el todo, porque ustedes se pierden los nombres, nada más, y se olvidan de cómo es un funcionamiento de un equipo. dejen de pedir salvadores y empecemos a pedir un equipo. O y lo fue, o y fue un equipo, a pesar de la individualidad Muy bien, era el, el comentario eh de eh, Santi Ramírez Excelente comentario Santi, me gustó muchísimo El comentario Pizzería José De, de Santi Ramírez Ojo, oh, se, se pueden medir así, eh la, la, la, Las secciones con los patrocinadores Pablo, ojo, eh Impresionante, bueno. Santi De sí, nada, más, con el que con Y... A ver, eh... Tú me hablabas la previa a la previa de este partido, muchos venían ya a ver perder el equipo, a que Coca hoy salga a dejar de ser el técnico, y en ese rato de previa que, que pudimos estar, transmitimos al menos un mensaje positivo, porque en el resumen de todo lo que se hizo hasta ahora, que son dos meses, no son dos años, el equipo hizo algunas cosas positivas, se ganó de entrada. Entonces, obviamente en Racing te exigen eh, hora por hora, ¿no? ni siquiera día a día. Eh, ante estos dos partidos raros, donde yo no me canso de decir que a Racing te me metieron la mano al bolsillo en el Clásico, ni más ni menos, eh, ganando te da más respiro, Acá se, te hicieron perder, te lesionaba al mejor jugador y te asfixiaron, ¿no? Después, con la no fue... Eh, prácticamente llevarte a, a que te ametrallen, ¿no? ¿No? Eh, porque te robaron por todos lados. Y, sin embargo, a pesar de eso, eh, no nos vimos por vencidos. No somos ultra coquistas, pero tampoco entramos en esa locura de, de matar a un técnico que está hace poco y que cada cosa que hace se la ve mal. Si es algo que, que hace coca, está mal, por más que lo hayas pedido hace un día y si no lo hace está mal porque no lo hace, entonces entra en una locura que está creo que hoy muchos no saben para dónde agarrar, viste es un, un laberinto donde no no encuentran la salida. Eh, ojalá que Racing siga ganando, hoy no fue un triunfo, pero para lo que venía en esta fecha fue como un triunfo, porque fue una demostración, como dije en la transmisión, no solo para la gente, sino para ellos mismos, que, que, que no se están haciendo tan mal las cosas que por ahí se había aflojado en algún sentido y hoy se metió por todos lados, y hoy crecieron muchos jugadores que parecía que, que les iba a costar volver a, a un nivel o lograr un nivel que, como que tuvieron hoy. Así que yo me alegro por, por este partido, que pudo haber ganado, es verdad, eh, hubo momentos de ida y vuelta, pero el resumen Racing fue mucho más que Nulls, y, y me alegro porque es un camino donde si sí, se echaba coca como muchos querían, ¿A quién traes? En diciembre hay elecciones Por ahí no lo quieren coca los que ganan Por ahí lo bancan igual porque tiene el contrato Pero si traes uno ahora y no te gusta Tenés que echarle y traer otro más Diciembre es una una locura donde Ya hemos pasado muchas Muchas épocas de traer y pagarle A la vez a cinco técnicos Entonces me alegro Porque son dos meses nada más de laburo Que se habían conseguido resultados Que nos robaron dos partidos Que se jugó mal dos partidos Y hoy se mejoró muchísimo y ojalá que, que se siga en esta senda, ¿no? Me parece que que puede dar mucho más. Ojalá que Milito vuelva en buen nivel, que la de Auche no sea tan grave. Y, y jugando de esta manera, no, ahí sí no tengo dudas que se va a dar buenos resultados. Aclaramos algo de eh, paso, Javi, disculpame que me meto eh, un segundito cuando estaba terminando, Pablito. eh Fabián, de prensa, hizo hincapié en que no es un desgarro todavía de Auche. Muy, muy, muy, muy eh, convincente en esta declaración, incluso se lo corrigió. Es sobrecarga y queda a verse qué es lo que pasa con Gaby Auche. No digamos que está desgarrado porque la verdad que estaríamos faltando la verdad o anticipando hechos que no podemos confirmar. Seguro, seguro, eh, Santi, completamente. Ya, ya te digo qué fue lo de... Eh, qué, qué, qué informó Prensa, eh, y te cuento... Eh, para eh, no sobrecarga, prensa informó una sobrecarga lo mismo que informamos nosotros desde nuestro lado eh, sobrecarga la cara posterior desde el mundo derecho lo único que sí es que es lo que le decía Pablito que eh, la la cagada es que está en, en el en el mismo lado en el mismo lado de donde donde eh, ...de donde eh, había tenido la lesión... ...pero bueno muchachos... Eh, ...ha sido mucho hasta acá de parte de ustedes... ...nosotros lo liberamos chicos ya... ...para que se vayan a sus casas y descansen... ...un trabajo excepcional... ...hoy como siempre... ...trabajo tremendo... ...arrancamos a las... Eh, ...ya ni me acuerdo que horas arrancamos... A, ...a las 19 horas... ...a las 19.00 arrancamos Gus y yo... ...luego llegaron ustedes se quedaron con la transmisión a, eh, de seguido, el postpartido tremendo ya van a ser las 12 de la noche allá en Argentina, así que para despedirnos, el mismo martes eh, perdón, el mismo lunes a ustedes muchachos, siguen que sea martes todavía les digo, excelente trabajo el de hoy, eh, Pablito como siempre, en la conducción y en la producción, obviamente de todo lo que es la transmisión líder de la Academia y Santi dando una mano también muchachos, les mandamos un abrazo desde acá Sí. Gracias Javi, nada, no, mi gusto de siempre Cinco horas de transmisión, impresionante Superando las cinco horas, entrando en el martes Donde teníamos doble jornada Con el programa de, de tenis a la una En el año 1650 Luego en el Sport a las diez de la noche Dormiremos poco, haremos los programas Como corresponde eh, Nos gusta hacerlo, así que Un beso grande a Vivi, que hoy no puedo estar acá en el cilindro, pero que ya estaba al tanto del resultado y de todo, por tema laboral, y obviamente, esperando que sea domingo, teníamos ganas de la cosa, aunque complicado igual, eh, pero bueno, ojalá que, que no cambien el día. El gusto de siempre, Javi, gran laburo a ustedes también, gran laburo vos, Gus, eh, saludo a Tito, saludo a, a todos los hijos que estuvimos en la transmisión, y bueno haciendo notas con la conferencia, con lo que fue el partido y con lo que queremos todos, no que es el bien de Rasting, y que paren un poquito, no, lo que pedíamos hoy, que vayan todos para alentar que eh, lo escribía a mediodía, los volví a escribir a la tarde, no quedaba otra, venir y a la cancha y, y, y insultar y querer que se trata el técnico y, y que se genere este clima que no queremos me parece que había que cortarlo de alguna manera, qué sé yo, cada uno pone su granito de arena, lo hicimos desde la mañana, hoy vimos que la gente alentó y alentó, y, y bueno, no busca eso, no, a los 90 minutos hay que alentar todo, después, en la semana que se hable de política, que cada uno haga su propuesta, es perfecto eso, es, es lo que van a hacer todos, y a la hora del partido, a la hora que juegan Racing, alentemos todo porque todos queremos que gane Racing, o casi, ¿no?, pero... Creo que 99,9 como 50 queremos los mejores Así Pablo. que un abrazo grande a todos. ¿sí? Pablo Poquito, Pablo. Pablo. Dale, go, dale, dale. Dale, dale. Pablo, eh. En, en la previa dijiste que alguien quería hablar conmigo expresamente, eh, No, no te entendimos bien eso. ¿Quién era? ¿Pablo? sí ahí está, ahí te escuchamos me eh, había cortado un poquito, ¿qué decías? no que Pablo en la previa dijo que se encontró con alguien y que quería hablar conmigo <risa> específicamente de algo pero Javi y yo justo no no lo no lo llegamos a entender no, en la previa justo lo crucé a por detrás crucé a, a gente de distintas agrupaciones y hablando con él me dijo O, o, decir a vos cuando quiera lo charlamos al aire el tema del estatuto y, y bueno venía medio apurado quería entrar en la transmisión y, y al menos me mandó esa inquietud que cuando quieras él quería comentar algo o hablar con vos al aire sobre ese tema así que cuando quieras lo charlamos no hay ningún problema el ah, bueno, el, el, jueves, el jueves el jueves vamos a hablar con él El jueves quiero, quiero, quiero hablar de, ah, quiero que Gus hable de política, así que, eh, el jueves de, de una vez le, le decimos a la gente, eh, vamos a, vamos no, a completar no, a la... nada, no, pero la transmisión es temprano, Gus. Ah, claro, claro, está es la adicción, entendido, claro. entendido. Eh, así que el jueves vamos a estar entonces con, con Porestá en el programa ahí, eh, ahí lo hablo lo, lo hablo con él Pablo lo, lo voy cerrando y, y y luego arreglamos para el jueves entonces lo, lo liberamos muchachos de verdad eh, le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por por acompañarnos muchachos chau chau chau chau un abrazo gracias Javi saludos a todos excelente laburo chau chau Abrazo, eh, Santi, abrazo, Pablito, y a todos los muchachos que hicieron posible la transmisión líder de la Academia, como siempre. Gente, nada más, eh, ahí eh, informa eh, Racing Club, obviamente desde de, de prensa, informan que la sobrecarga muscular que sufrió Auche es unos centímetros más arriba de la lesión que había padecido ante la NUS. O sea, no es en el mismo lugar, no es en la misma zona, sino un poquito más arriba. Vamos a esperar, es sobrecarga muscular, de momento. De momento, sobrecarga muscular. Vamos a esperar, Gus, en las próximas horas, descartar que sea un, un desgarro. A ver, ¿qué? un desgarro, un tirón. Vamos a descartar no todo una... en las próximas Lo más importante es que no sea una recaída de, de la, del desgarro que tuvo. No Eso sería lo más exact... importante. Exactamente. Bueno, Gus, algún anuncio que tenga que dar rápidamente, porque vamos cerrando ya, Gus. No, rápidamente, ya para... Eh, me me pregunto qué van a decir ahora los partidarios que hicieron programas enteros hablando de las declaraciones de Coca y de los que dijeron que lo incendió y lo prendió fuego al Chico Cabral lo que jugó hoy el Chico Cabral mostró tremenda personalidad y si las declaraciones de Coca él se sintió tocado, se sintió tocado porque no lo concentró el último partido, creo que el Chico reaccionó de una manera excepcional, entonces hay que dar un poquito de cuerda a veces, yo soy el más crítico de Coca quizá en el grupo nuestro, y siempre le voy a hacer marca personal a Coca por todo lo que pasó en el mercado de pases, pero también tengamos en claro que a veces el que está todo el día con los jugadores en el día a día es el técnico y a veces hay que darle un poquito de cuerda antes de hablar las gansadas que han hablado durante dos o tres días hablando de las declaraciones de Co que las declaraciones de Co pocas y que lo prendió fuego a Cabral y que no lo concentró y que fue que fue un error por un error en un partido con lluvia bueno muchachos tranquilícense, tómense un tranquilizante antes de hablar y si no digan yo dije estas burradas como digo yo como decimos nosotros cuando nos, cuando nos equivocamos tranquilamente decimos dijimos alguna que otra burrada pero nos hemos equivocado y estamos contentos que nos equivocamos porque Realmente esto le hace bien al club. Al hincha de Racing que nos escucha todavía a esta hora de la noche, le pido que preste atención y sepan de dónde vienen las palabras, porque a veces son dichas con buena intención la, las críticas, y a veces son dichas realmente desde el sensacionalismo, el amarillismo, y por qué no desde la billetera. Nos vemos el jueves. Chau. <risa> Bueno, gente, qué lindo, este mirar así. Eh, ¿Cómo le duele? No, a él le duele muchísimo. Eh, para... ¿sabes? ¿Qué les duele, Javier? Para los que... Para... Sí. Esto es lo, lo que es, crazy, es, es, es loco. Les duele porque se paran en un pedestal desde donde creen decir las cosas y no pueden estar equivocados. Y el boludo hincha de Racing, mi hermano boludo hincha de Racing, los ponen en ese pedestal y creen que hay ciertos es partidarios que nunca pueden estar equivocados. No, no, pero, ¿Pero? Es que tienen la posta, Gusto. Pero sí, pero todo. pero pero boludo, acordate que tienen la fuente, boludo. La quedan como los mejores del mundo ¿no? y, y y nadie y nadie les dice nada y nadie los marca y hoy dicen que hay que darle tío, bien, y después estuvieron hace tres días diciendo que es un corrupto chorro, mal técnico que no sabe nada de fútbol, ¿cómo volvés de semejante barbaridad? ¿cómo, cómo volvés? yo pero la verdad bueno, la, desvergüenza, la desvergüenza de algunos tipos que tienen micrófono pero bueno, la seguimos el jueves Javi, la seguimos el jueves, si no no nos vamos más y yo creo que quiero... Quiero... Sí, boludo yo me tengo que ir eh, <risa> tenemos vida también no gente de verdad muchísimas eh, muchísimas gracias eh, por acompañarnos el saludo para Brotefino bueno así se llama así se no no. <risa> así es el nombre me saco el sombrero brotefino que gira <risa> No tengo que seguir <risa> Seguidlo, seguidlo A mí me sigue, ahí le doy follow Ahí está, siguiendo Me sigue, bueno eh, este, No, gente, de verdad, muchísimas gracias Para nosotros eh, Para nosotros somos un medio partidario Que nos gusta tirar a favor de Racing No no, no estamos casados con nadie Pero es posta, eh Ni nos casamos con, con Coca eh, Ni nos casamos con Eh con ninguna agrupación política, más allá de que tenemos eh, amistad. Sí, pero ya esto es, ya esto es muy, de hace mucho tiempo atrás. Amistad que te, que te, que tenemos con gente que ahora forma parte de una u otra eh, agrupación política. Ojo, porque no tenemos amistad con, con gente de una sola agrupación política, sino de varias. Así que bueno. Eh, entonces... Más allá de eso, no nos casamos con nadie. Ni con el técnico, ni con políticos, ni eh, con gente de la comisión directiva, ni con jugadores, ni con barras, ni con nada. Ni con nada. No. Igual, nosotros, de nuestra parte, ni drama tenemos con las barras. cosa ¿Mm? Pero bueno. A lo que voy. Nosotros... Lo que pedimos es que banquen el proyecto, simplemente, gente, simplemente, que banquen el proyecto, <ríe> y se caga de risa, eh, brote, brote fino, se caga de risa, <ríe> este... No, no, pero tiene un nombre, pero espectacular, eso es para ponerlo en un cuadro, <ríe> espectacular, No lo no, no, se me, Ya sé lo que iba a decir Ya ya está, me preparo algo para el jueves Gente, como siempre, justicia por Nicolás Pacheco Hoy empató Racing Nos vamos con una semana tranquila Mañana vuelven a las prácticas Los muchachos a partir Me mató brotefino, fino Me mató lo que iba a decir ¿verdad? Este... Me sacó mal, boludo. Eh, a las 10 de la mañana será abierto a prensa. Así que eh, les vamos a estar informando. Gente, como siempre, nos reencontramos el jueves. Los muchachos van a estar con la transmisión. Y aguante el ratito de todos lados. chao chao Qué grande, brate fino, boludo.